...el tempo del mundo... ...para pensar en nosotros... ...para pensar en ti... ...y en mí ...y en todas las pequeñas cosas... ...que nos rodeaban... ...y que entonces... ...no comprendí... ...y es que aún te quiero... ...si, sí, te quiero... ...te quiero... ...y pienso en aquellas mañanas...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 Te quiero Te quiero